Las mejores vistas al rock. En Rock FM. The song that's on me time Uh, yeah. some Sometimes I want i t I've been going t o u g h There ain't no cure for the summertime. blues There ain't no cure for summertime blues La canción co-escrita Y grabada por Eddie Cochran En 1958 La que hemos escuchado ahora tú y yo Es la versión que los Who Grabaron en estudio en 1967 Es una rareza realmente Porque cuando se escucha el summertime blues Versión Who Se suele aprovechar alguno de los directos Ellos tocaron en tres de los festivales Más acojonantes de los 60 w o o d s t o c k Monterrey Pop O mejor, Monterrey Pop Bostock y en la isla de White. Y luego también lo tocaron en 1970 en Live at Leeds, que es quizá la versión más conocida. Estos inmensos w h de nuestro rock amado, que son pues, absolutamente grandes, como por ejemplo、eh, el señor John Fogerty, que llega ahora con una canción de la que luego te cuento. y o I wish I c o u g o o d El uniformiano De oro se llama John Fogerty. Esta es Long Shot en 2007. John Fogerty publicó su séptimo álbum de estudio en solitario. Pero fíjate, desde que se separaron, Credence, Clearwater, Revival hubo un tiempo muy largo sin música y por fin apareció un disco con material nuevo en el que Fogerty se permitió. Y como lo disfrutábamos aquí en Rock and Gold en aquel 2007, se permitió, decía Fogarty, sonar a los Ramones, homenajear a Krim y a Jimi Hendrix y lanzar dos bofetadas sonoras al gobierno de George Bush Jr. y la guerra de Irak. Meten el mismo e r r o r dos veces. Les cuesta mucho más estar seguros. El pirata y su banda en r o c k f m Oye, que nos ha dado por reivindicar la cultura popular. Un test para ver si conocéis el refranero español. No hay plazo que no llegue. Cuando oye reggae. <risa> d e música, poeta y loco.、Ah. Eso ya me desee, sí. Todos tenemos un poco. ¿Y tú, broco, qué dices? De、no? música, poeta y loco es algo buen cocido. <risa> <risa> Innovando en el refranero, oye, ¿qué falta le hace? Cada mañana, de 6 a 10, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Won't you tell me something true? I believe in you. i FF. h